Los cuatro fantásticos, bien digo eh, Está faltando el quinto Beatle, que es Leo Gutiérrez Que nos está escuchando, hola Leo Hola, buen día, ¿cómo andan? Bien, ¿vos? Acá andamos ¿Por dónde andás? Estoy volviendo a casa me puedo entrenar? Sí ¿Eh? ¿En qué quedó tu viaje a Río? Me acuerdo que hace una, una semana nos vimos acá en Capital Y ibas a ver la posibilidad de irte a ver a los chicos Sí, está complicado Sí Está complicado, con todo el tema este del de no entrenamiento, todo eso, está... no tengo fecha de inicio, así que no podía armar un viaje sin saber cuándo empezaba a entrenarlo. Bueno, ¿no? Debe desvelar el tema de que no hay solución, ¿no?, entre la ADC y el ADJ. Y está complicada la, la situación, eh, estamos esperando a ver si, si podemos tener un diálogo con ellos, como... Estamos abiertos a eso y a esperar si si en estos días nos podemos sentar con con los directivos para para terminar de solucionar este este conflicto que, que realmente es un conflicto que está está molestando y y dejando mal parada tanto la señal de clubes como como la asociación de jugadores. en un conflicto que, que la realidad es que no se entiende mucho Yo no entiendo mucho el tema de, de, de por qué seguimos con esta con esta pelea sin sentido, ¿no? Creo que es una pelea sin sentido estar peleando por, por si pone ocho filas extranjera o si no. Y, y, y bueno, lo que me parece más más grave de todo esto es la situación del TNA, la situación de los chicos de obra que, que, que fueron desafectados del equipo... Eh, así que nada, son cosas que que tenemos que, que, que inter, intentar solucionarlo antes posible con un diálogo abierto con ellos eh, para poder para poder mejorar el, eh, nuestra competencia más que nada ¿no? Fabi, ¿escuchás a leo sí lo escucho a leo le mando un saludo a la distancia este te cambio te cambio el tema Leo y, y, y, y, te, y te pregunto por por la solución argentina este eh, y, imagino el, el sentimiento que eh, deseando primero que se solucione esto, ¿no? Eso está claro y lo venimos charlando en nuestro programa, independientemente de las posturas, de que, que ojalá que se solucione este conflicto por por el bien deluaje del argentino y, y, y que sea lo mejor para para todos y que la Liga pueda pueda empezar porque es lo que realmente eh, casi todos queremos, ¿no? Entonces eh eso eh, por eso estamos estamos luchando. Te pregunto por la selección argentina. Eh, ¿qué sentís cuando los ve jugar un juego olímpico sabiendo y, y habiendo sido parte tan importante vos este, en, en estos en estos eventos, en estos torneos? ¿Qué sentís este, como como parte importante de esa generación? Eh nada, no, pero... Realmente con una melancolía muy grande verlos jugar y, y, y no poder estar ahí con ellos. Pero bueno, era una decisión ya tomada hace unos años y, y, y ahora disfrutándolos. Eh, estoy disfrutando mirándolos por tele, me hubiese gustado estar allá y, y, y verlos en vivo. Eh, hubiese sido una experiencia muy linda de, de poder estar ahí, cómo está la cancha, cómo está Río con lleno de argentinos... Eh, eh, no solamente en el básquet sino en todo lo deporte eh, es algo hermoso ¿no? y, y es melancolía eh, es decir el Pucha tomar eh, una decisión que, que bueno fue pensada y analizada por mucho tiempo pero verlos te, te da de decir cómo no las tiré un año más pero bueno ya ya está y que disfrutar los chicos están jugando muy bien eh me parece que están, están ilusionando muchísimo eh, con el con el buen juego que están teniendo, con con esa actitud que, que tienen todos, todos los que entran le dan cosas al equipo, así que, que disfrutan disfrutando el equipo que, que me parece que está bárbaro. Está muy bien, estamos, estamos hablando con Leo Gutiérrez, que fue una medallista de oro en el 2004 en Atena, también medallista de once en el 2008 en Beijing, cuarto, Argentina... Este, los juegos Olímpicos de, de Londres decir, que yo veo, este, independientemente de que no se pudo lograr el bronce en, en Londres eh, que, una, que una selección que no sea Estados Unidos sí eh, se pueda mantener eh, tres juegos entre los cuatro primeros dos con medalla uno a muy poquito al tener una medalla y que hoy independientemente de las realidades que son distintas y de las cualidades que hay Eh, si Argentina juega bien, tenga la chance De volver a pelear O ilusionarse con una medalla, ¿no? Después de 16 años Sí, sí realmente es eh, eh, Te ilusiona el, la, el presente del equipo y, y por qué no Por qué no poder Pensar que el equipo puede llegar A, a una semifinal Y tener esa chance que, que Siempre buscás de, de tener dos, dos posibilidades De conseguir una medalla, así que nada, estamos estamos con con ilusiones, espero que sigan jugando de esta forma y de que nos sigan ilusionando a todos los argentinos, a todos los amantes del básquet para para ver si si podemos llegar a, a estar prendiditos ahí para para tener chance de, de medalla, ¿no? Eh, a ver, ¿cómo con Diego Barea con los Terres? Para que la gente entienda, Leo, vos jugaste muchos partidos amistosos y muchos partidos oficiales tiene que ver lo que pasó con Croacia hace muy poquito en Córdoba a este partido que nos va a enfrentar esta noche al equipo croata eh, bueno, en los partidos amistosos vas probando cosas y rotando mucho el equipo eh, dándole altern distintas alternativas, buscando distintas alternativas tanto defensivas como ofensivas eh, y, y creo que Croacia con el en el partido que le gana España le dio un golpe anímico muy grande a ellos eh, positivo ¿no? Para, para creer en su potencial sí. es un equipo eh, de un potencial enorme pero creo que también el partido que, que jugaron en, en Argentina el partido amistoso por más que haya sido amistoso Argentina demostró que que puede competir de igual a igual con contra ellos por más que ellos sean una potencia no así que creo que, que ahora en este partido se va a demostrar realmente dónde está para Argentina, para qué está, eh, y, y creo que se le puede ganar tranquilamente como como se le ganó en, en Argentina. ¿Fanti? Leo, de los de los equipos que estamos viendo por ahora, ¿te sorprendió alguno? digo Porque Australia creo que de algún modo está dando que hablar, ¿no? Si bien es un grupo extraño el A con Victorias muy abultadas No te escuché bien Te preguntaba por el tema de los otros rivales Mirando el grupo A y pensando en el hipotético cruce Australia sí. tal vez es la sorpresa Digo, por los resultados En un grupo que realmente viene siendo poco parejo, ¿no? Eh, sí, lo que pasa es que empezar a mirar el tema de los cruces ahora Cuando recién van dos partidos Y eh, en medio rápido Yo esto lo, lo miraría después del tercer juego Eh, ahí que ya si, si Argentina puede ganar este y, y tener la chance de ganar el tercer juego también eh, ahí ya te vas eh, poniendo para un lado de, de los cruces ¿no? y ahí te vas a dar cuenta para para dónde tenés que, eh, que ver los cruces que te pueden llegar a tocar Australia es un equipo que tiene muy buenos jugadores que está jugando muy bien y que si te tocan un cruce va a ser un, una final... Eh, como son todos los juegos ¿no? está, está jugando bien al básquet está eh, defendiendo muy muy intenso eh, como te dije tiene jugadores muy buenos así que, que va a estar duro, va a estar duro el cruce que sea ¿no? como siempre los cruces son son finales y, y esperemos poder estar en una buena posición para para tener un cruce por lo menos favorable ¿no? y en cuanto al plantel argentino hubo 7 debutantes el otro día, como los viste a los chicos? No, muy bien, muy bien, muy bien eh, eh, Creo que Hicieron las cosas Bárbaras todos Siempre hay jugadores que te sorprenden eh, Realmente Lo que está haciendo Garino eh, Defensivamente Y ofensivamente ahora eh, Es increíble Corriendo el campo Atacando el rebote ofensivo eh, Cortando línea de pase Realmente es increíble lo que está haciendo ese chico eh, después bueno, la pro y facu están manejando muy bien muy bien los tiempos de, del equipo eh, facundo más ofensivo que lo aprotó la Vítora, pero eh, están manejando bien los tiempos después eh, lo veo muy bien a, a marco de día está haciendo un trabajo extraordinario y eh, otro que puede dar cosas interesantes es el Toro Acuña, que lo ha hecho muy bien en la preparación, y ahora cuando se vengan los jugadores eh, las torres más altas de, de los rivales, creo que, que tienen que estar a la altura y, y lo va a hacer así que, que nada David, eh, son jugadores interesantes, que pueden dar muchas cosas son jóvenes eh, y veo que no le ha pesado tanto el el, el debut en un, en un juego olímpico ¿no? así que que esperemos que sigan así, que sigan creciendo como jugadores, como equipo, y que, que le den una mano a, a lo más experimentado, ¿no? A Brusino y acuña lo tuviste hace muy poco en Peñarol, digo, ¿su evolución te sorprendió? ¿Era algo que se veía venir? Bueno, Nico tuvo la, la, la posibilidad de, de agarrar la titularidad en el equipo y de hacerse el cargo ofensivamente de, del equipo, y lo hizo muy bien. Eh, tuvo el carácter de su necesario para, para tomar esa, esa, esa, esa faceta en un equipo, y el toro empezó de menos para más, eh, trabajó muchísimo durante todo el año, eh, se iba a entrenar todos los días, eh, todos los días se iba a entrenar una hora antes, y, y, y bueno, lo, lo hacía muy bien, y terminó jugando una temporada extraordinaria, eh, y esperemos que, que nadie le pueda dar una mano al plantel también, ¿no? Bueno, no, por algo Brusino también dio el salto directo de la liga a la NBA, ¿no? No pasa muy seguido. No, no, ni no, hablar. Han visto algo que, que a lo mejor todavía solo no, no acá en la liga no lo veíamos. Eh, en realidad es que Nico tiene un potencial tremendo y ...y va a seguir creciendo como jugador... ...y allá lo van a hacer crecer... ...físicamente también, así que... ...que nada, esperemos que... ...que, que tenga esa chance de, de jugar... ...y de y de poder demostrar... ...el potencial que tiene, ¿no? ¿Javi? Sí, le pregunto a Leo... ...hablamos más acá de las virtudes... ...o, o de las economías... ...que tiene como equipo... Eh, ...la selección argentina, y... ...te pregunto Leo, también... Eh, ...utilizándote en este caso porque, bueno, vos compartiste muchos años, eh, y, y sabés bien cuáles pueden llegar a ser las falencias. ¿Cuáles son las falencias que vos al equipo nuestro con respecto a, la, a las potencias europeas son los equipos que tienen la zona? Siempre dejamos de lado a Estados Unidos, que están en un escalón arriba de todos, ¿no? Y, y que es difícil entrar en análisis con ellos. Pero ¿cuáles son una falencia que vengan a la selección argentina? mira la falencia que hemos tenido todos los años y todos los torneos es que la altura eh, nos atacan muchos rebote ofensivo muchas veces y, y ahí nos complican un poco pero después en el juego en sí eh, creo que estamos a la altura de cualquier de cualquier equipo europeo porque talento lo tenemos eh, tenemos jugadores que, que manejan muy bien la pelota que juegan en poste bajo como Luis Eh, que tienen buenas caídas como Delia y, y Acuña eh, que tienen garra como como el Chapu, el talento que tiene Mano y Carlos, así que, que nada, en eso eh, estamos bien eh, siempre nuestra falencia más más, eh, más grande fue nuestra altura eh, tener que defender a, a jugadores de 2 metros 10 para arriba eh, cuando nosotros nunca tuvimos un un 2 metros 10, un 2 metros 12, siempre tuvimos jugadores de, de 2 metros 5, 2 metros 7, en el caso de Fabri, de Colo, eh, Gaby Fernández, ahora, bueno, estamos un poquito más a la par teniéndolo al Toro y a, y a, y a Marco Delía, que son los dos jugadores que, que, que están arriba de 2 metros 8, ¿no? No, si si no, para La última, pero cortita. Eh, Leo, ¿viste que el otro día el Chapu te sacó el puesto de cebador olímpico? ¿Qué opinión tenés al respecto? Es que, eh, es que yo nunca se ve mate en, en ningún juego. Él, él, él era el que cebaba los mates. El que tomábamos mate junto era verdad. Pero... Yo nunca no, no me gusta el mate, imagínate, eh, pero lo acompañaba él, así que, que, que nada, el, el tema del celebrado olímpico tendría que haber sido él, no yo, porque yo no, no nunca sé de mate ni ni tomo. lo acompañaba para estar con él, le acompañándolo eh, la hora de mate, pero eh, no lo sé cebar, imagínate si intenté cebar un mate, le iba a dar un, una descompostura, por eso exacto así que que nada eh, eh, es un bosco lindo el chave esperemos que, que que le pueda dar eh bien fuerte esta que, noche que y, ganar, cómo para ahora que es to ahora que Santiago tocó este, es que este maneo el tema sí. de del sábadodorín que tiene más que ver con una, eh, con un pensamiento no en, en medio de un torneo tan importante o de lo que se está jugando. El, el recuerdo que tiene hacia vos, no solamente el Chapo, sino el resto de los jugadores, pero por pues, suerte el Chapo, que es tu, tu amigo, eh, digo, eh, se nota que los están contentos, que están felices de jugar otra vez juntos, eh, los, los que están acostumbrados, Carlos, eh, que no te preguntamos por la vuelta del él, el Chapo, Mano, Luis, y que, y que los nuevos se están acoplando, estás viendo que hay una independientemente de lo básquetbolístico ¿no? la convivencia en cuanto a, a lo que tiene que ver con el disfrute y, y la bajada de línea de los más vencedores con los más no estás eso? yo lo veo muy bien, lo veo muy felices eh, estuve muy poco con ellos en Buenos Aires eh, y estaba lo que pude hablar con Chapo, está contento, estaba contento y ahora viendo, viéndolo jugar adentro de la cancha, lo veo felices eh, lo veo muy bien, lo veo disfrutar de, de cada uno lo voy a disfrutar a, a, a, a Carlitos cada, cada vez que entra a la cancha, eso es sumamente positivo, y, y, y ver que los chicos se han acoplado tan bien con, con ellos es, es bárbaro, esperemos que, que lo sigan disfrutando, es es un juego olímpico y si hay que disfrutar día a día, eh, se, vivir, muchas cosas todos los días en la Villa Olímpica eh, y son cosas únicas así que, que esperemos que sigan disfrutando de, de la mejor form, forma posible ¿no? bueno Leo ¿Sí, sí, sí, ¿te utilizar, sí, le agradecemos obviamente por su tiempo, siempre muy amable con el programa de radio, de tele, y bueno esperamos que se resuelva lo de la liga para volverlo a ver a jugar ojalá, ojalá Dios quiero Dios quiera es lo que queremos, queremos tener un diálogo con con nuestros dirigentes y, y poder llegar a un acuerdo lo antes posible para para poder empezar a, a entrenar de la mejor manera posible y encargar la nueva temporada de, de, en buena forma ¿no? abrazo enorme Leonardo Martín saludo para la familia Gutiérrez allá bueno acá te están escuchando te mandan un saludo también bueno bueno decirle a Fernanda bonita y a Peco le mando un beso enorme un abrazo enorme gracias Leo eh. Gracias, Fabi. Un beso. Bueno, la palabra de... de, de no, Me da un gusto de, cuando, de, de charlar con con estos jugadores este que han hecho muy grande en la selección argentina, ¿no? Este, Leo tuvo, independientemente de las participaciones o de los minutos, o en todos los planteles, desde que fue muy jovencito en la selección, eh, se retiró justamente antes de... O sea, después del Mundial de España... Y, y la verdad que marcó su suceso también lo que era dentro grupo grupo, y fue menos a más no porque fue creciendo a medida que se iban eh, retirando algunos de los jugadores que habían estado en el 2002 2004, y fue ganando su